Con Si sabes lo que esto significa, quiere decir que eres un anime fanático. Si esto es verdad o quieres serlo, te esperamos este super 14 de abril de las instalaciones de la Plaza de la Tecnología, 5 de mayo León, Guanajuato. Recuerda traer a todos tus camaradas para que participen en los diversos torneos. Yu-Gi-Oh! Magic, mitos y leyendas, Poppy, etcétera. Y por supuesto el gran encuentro de cosplay, recordemos. Es este 30 de abril, a partir de las 5 de la tarde. No falte, falte, falte, falte.